Escuela, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Aragón. Carrera, Comunicación y Periodismo. Materia, Seminario Taller de Radio 1. Título del programa, Al Instante. Hoy, en al instante, tendremos... Medio de comunicación La radio Sus ventajas y desventajas El medio radio medio radiofónico es el canal a través del cual se envían mensajes y como tal, tiene cierta naturaleza y especificidad que genera la existencia de códigos y reglas de juego propios. El material radiofónico es el mensaje concreto que se envía a través del canal o medio y que está estructurado sobre los códigos y reglas propios del mismo. Las características de este medio son La radio es sugerente. Por ser un medio que se percibe unisensorialmente a través del oído, la radio es una llave para la imaginación. A través de estímulos sonoros se pone en funcionamiento toda la maquinaria imaginativa de la o el oyente, quien inevitablemente y si el programa es atractivo completará en su mente el relato sonoro con imágenes visuales. Así podrá viajar de un lugar a otro, de una época a otra. Les asignará un olor, un color, una forma que les hará únicos e irrepetibles, como cada oyente y su historia personal. La radio es comunicación afectiva. De acuerdo con la psicología, el sentido auditivo es el más ligado a las vivencias afectivas de las personas. Según Sigmund Freud, la representación preconsciente se muestra enlazada con representaciones verbales, que proceden especialmente de percepciones acústicas. La palabra que se graba en el preconsciente es esencialmente la palabra oída. La palabra hablada tiene ritmo, musicalidad, calor moviliza nuestro mundo afectivo y unida a la música y los efectos de sonido provoca sensaciones, climas, y estados de ánimo. La radio es acompañamiento. Como la radio puede escucharse mientras se realizan otras tareas, se tiende a creer que la relación establecida con aquella por las y los oyentes es meramente superficial. Sin embargo, no toda relación del oyente con la radio se sustenta en actividades tan triviales. Para el oyente, la radio es también compañía, una presencia en su vida con la que él establece relaciones que responden a necesidades culturales y a motivaciones psicológicas profundas, porque quien escucha encuentra en ella elementos de identificación, los cuales pueden ser de muy diversas índoles. La radio es relación personal, Esta habla al oído de cada una de las personas que le escuchan. El diálogo es con ella, la interpelación también. Por lo tanto, consideramos la radio como un medio que nos permite la magia, la evocación, la relación afectiva, el entretenimiento, la compañía, la información. Podemos comprender su alto valor en el campo educativo. ...sobre todo si tenemos en cuenta el peso de la tradición oral en nuestros pueblos como elemento de transmisión del conocimiento. Como cualquier medio de comunicación, la radio tiene tanto ventajas como desventajas. Ventajas Bajo costo de producción Producir un buen programa de radio es por lo menos seis veces más económico que producir... Un programa análogo de televisión de la misma duración. Amplia cobertura. Se estima que alrededor de un 85% de la población latinoamericana posee una radio. Cabe recordar el bajo costo de los aparatos receptores, sobre todo los portátiles. Acceso directo a las y los destinatarios. El mensaje de radio llega al lugar donde se encuentran las y los interlocutores ya sea la casa, el automóvil o el trabajo, independientemente de que sea población urbana o rural. Al tener la posibilidad de llegar a muchas personas, el acceso a la información en tiempo real es ventajosa, debido a que se enlaza a diversas partes del mundo anunciando los acontecimientos importantes. Simultaneidad. Tiene la posibilidad de llegar a muchas personas al mismo tiempo. Mensaje cálido. El medio es amigable y establece lazos con el radioescucha. El mensaje dado tiene una voz y la voz puede tener un tono conversacional, una cualidad que lo hace fácil de escuchar y entender. Otras ventajas de la radio son: poder de investigación, incentiva la imaginación, programación personalizada, instantaneidad. Llega al oyente en el mismo momento en que se emite y lo hace sin intervención. ...de ningún agente intermediario. Por estas razones, la radio se constituye en el medio más barato per cápita... ...y por ende, desde el punto de vista educativo... ...en el medio con la relación costo-beneficio más favorable. Limitaciones de la radio. La radio como todo medio tiene sus propias ventajas... ...tanto a nivel cualitativo como cuantitativo... Sin embargo, su misma naturaleza impone una serie de limitaciones, sobre todo desde el punto de vista educativo, entre las cuales podemos señalar las siguientes. Unisensorialidad. La radio se percibe a través de un único sentido, el oído, y aunque este es una puerta importantísima al mundo de los sentimientos, las emociones y la imaginación, También debemos reconocer que mantener la atención constante de nuestras y nuestros interlocutores es a través de un solo sentido. Esta no estaría fácil. Por lo tanto, corremos el riesgo de que quien nos escucha se canse o se distraiga. Nuestros cuatro sentidos no están recibiendo estímulos a través del medio, por lo que están en libertad de percepción. Y el riesgo de distracción es enorme. Unidireccionalidad. Esta es una limitación compartida con todos los demás medios de difusión masiva. La comunicación tiene una sola vía, una sola dirección, de quien emite a quien percibe, sin posibilidades de reciprocidad directa. Esto se relativiza en los programas en vivo con teléfono abierto, donde las y los interlocutores pueden expresar sus opiniones. Fugacidad. El lenguaje oral es por sí mismo efímero. La palabra se dice y pasa. No podemos volver atrás para releer lo que no entendimos. Además, por tratarse de una comunicación unidireccional sin posibilidad de retorno, lo que no se entendió queda en el vacío y cuando esto sucede probablemente perdamos a nuestra o nuestro oyente. Auditorio condicionado. En América Latina, 93% de las emisores de radio son comerciales y en su gran mayoría cumplen el papel de recolas, con música destinada a grupos específicos, jóvenes, sectores populares, intelectuales, etc. Esto fomenta a un público con bajo nivel de atención, ya que no está acostumbrado a escuchar radio. Menos del 3% de la programación diaria de nuestras emisoras está destinada a programas educativos. Otras desventajas de la radio son Alta movilidad Distracción de la persona que escucha radio. Compromete un solo sentido. Solo sugiere, no muestra. Fidelidad relativa. La televisión llega a tener más ventajas. Esas ventajas, posibilidades y limitaciones señaladas con mucha claridad nos permite tener una primera aproximación al medio radio. Bibliografía. Producción de materiales educativos. Impresos, radiofónicos y audiovisuales Escrito por Loida Pretis, Susana Fervia, Antonio Larcón La radio, Aula Abierta Autor, José María Burriel Edición Reimpresa, Editor, Salvat Editores Voz y Edición, Emanuel Ríos Valencia